La juega, en la, la Juega, la en, la juega, la, en la, juega. la juega, Por favor no me pregunten por la guerra, pregúnteme por la paz, no quiero ir a cementerio a visitar muchos más. Todo lo que hemos visto trae consecuencias, ilusiones del barrio que narro con experiencia El convo que inspira, la paz la que inspira, este sentimiento que aplaca y calma la ira. Cambiando lo violento por talento con clase, no nos rendiremos pase lo que pase. Conspirando por la Búscala dentro de ti Porque hay miles de corazones que merecen volver a reír Construimos la ciudad en la que soñamos vivir Y que la Virgen lo acompañe en mi paraíso Medellín Desde tiempos remotos, el hombre se ha comunicado a través de imágenes queriendo expresar con ellas sus ideas y sus hazañas además de hacer llegar un mensaje que se explique mucho mejor que con las palabras Hoy se llama graffiti y tanto hombres como mujeres plasman en las paredes de las calles, en los puentes y en las puertas de locales comerciales aquellos pensamientos que tienen el propósito de alcanzar las miradas de la gente para invitar a opinar, a reflexionar o a hacer visible algo que sucede. Este podcast quiere hacer visible la movida grafitera en las movilizaciones sociales en Colombia y en la cotidianidad de artistas que apuestan a la transformación de una historia de violencia desde la lucha y la resistencia simbólica. Con un poco de historia, el graffiti emerge en las calles de Nueva York a mediados del siglo 21 bajo una mirada en el contexto social impulsado por expresiones de resistencia frente a un orden dominante en la década de los 70 80 llega a América Latina con un ánimo contestatario y acompañando a las luchas populares donde la imagen se impone como estilo propio fuerte y que narra lo que se vive y no puede expresarse con la voz. Buenos días, mi nombre es Constanza Ofelia, soy artista visual, conocida como Cora, y soy artista gráfica urbana, hago grafitis y muralismo. El graffiti nació en la calle, nació como una expresión, una necesidad de expresarse de los mismos ciudadanos. Siento que sí, el graffiti es un mecanismo de resistencia artística que se ha venido formando durante décadas y es un acto transgresor Y crítico a la vez Acá en la ciudad de Cali Bueno nosotros hemos podido Coger el graffiti y usarlo Como una herramienta poderosa De cambio, entonces lo que hemos Trabajado más que Obviamente expresarnos en la calle Y buscar unos spots Que todo mundo lo vea y dejar Algunas críticas contundentes De la situación que vivimos eh, Como pueblo colombiano También hemos usado el graffiti Como una herramienta poderosa para entrar a barrios y compartir el arte, resignificar espacios y, y poder generar un cambio positivo en los jóvenes especialmente. En Colombia, algunos registros en la historia nacional indican que los primeros grafiteros fueron los grupos armados quienes con escritos y palabras amenazantes en paredes lograban intimidar a los habitantes de los pueblos y veredas. Hoy los protagonistas son estudiantes quienes hacen pública sus manifestaciones grafiteras expresando las cuestiones políticas del país y dando cuenta de su descontento frente a las formas represivas de los gobiernos. En el año 2011 el asesinato de Diego Becerra de 17 años por parte de un policía marcó un después en el movimiento que hoy en día genera movidas grafiteras y muralistas desde exposiciones en salas, eventos y festivales, además conducen a una concientización sobre la vida. Estas iniciativas emergen multiplicándose y conectando la vida cotidiana de las personas en el contexto social a fin de mostrar la realidad interna. Yo creo que literalmente es una mierda que nosotros sigamos como en la misma dinámica de quedarnos en casa, de estar callado siempre, acá hoy. Yo creo que es un espacio muy apropiado para venir a hablar, de las diferentes problemáticas que vive la ciudad eh, no solamente hay que fijarnos como en las eh, localidades donde el conflicto o este tipo de cosas siguen pasando y que la policía siga abusando de nosotros los jóvenes o de la gente que pensamos distinto y que nos estamos pensando una ciudad distinta realmente que no estamos de acuerdo con lo que quieren las grandes familias o las familias rica si la oligarquía de este país. Bajo las dinámicas actuales de movilización y agitación social en las protestas, artistas han logrado reflejar una mirada del país diferente a la violencia histórica. El estallido social de 2019 ha dejado huella de los episodios de maltrato, violencia y transgresión de los derechos humanos representados en los grafitis en las calles. Y también ha concretado diálogos críticos, sentidos y compartidos de muchas personas que hoy están unidas en la esperanza de una Colombia con memoria histórica. quebró y que hoy sigue en forma provocando destrucción soy el mismo que bajo lo rayo del sol ha caminado lo imposible en busca de un spot mira mi espalda curva de un troab que cargo en mi mente y hoy camino en contravía de la gente y me tropiezo ellos no saben lo que llevo insecticidas de aerosoles para un congreso que no para Graffiti, tú no paras, hoy te quiero invitar. Bienvenido a esta mafia donde pequeños crecen escuchando aerofón y aprenden que no a todos se le pone corazón. Si me persiguen... Eso a mí me parece muy interesante este punto porque todo el encuentro en la calle está creando una nueva manera de entender la democracia, una nueva manera de generar política. Y es el encuentro de toda una generación que después de un encierro de un año y medio de pandemia Nadie más había vuelto a la calle, ni a las librerías, ni a los restaurantes, ni a los conciertos, no había un escenario de encuentro y de alguna manera el paro ofrece un escenario de encuentro que no existía antes. Y la calle se convierte en un gran diálogo entre los grupos sociales porque por fin se están escuchando unos y otros, están conociendo sus realidades y, y realidades a nivel nacional que es interesante porque casi que uno piensa que es tema de las grandes capitales pero cuando uno ve la cartografía del país, uno encuentra que en el municipio más pequeño hay gente marchando en este momento y hay gente con un diálogo social. Entonces, el país está escuchando, el país está escuchando a partir de las calles. La calle como diálogo y las voces como una nueva manera de escuchar una Colombia que no habíamos escuchado antes, que es completamente nueva. El papel del arte en lo que está pasando, Fundamental, yo creo que es uno de los modelos de resistencia pacífico más grande que puede haber. Yo siempre que veo el arte pienso en Henry David Toropp y en todos estos grandes legados que nos dejó Toropp sobre esa resistencia pacífica y el arte es una forma, digamos, de mandar un mensaje claro, directo, pero pacífico sobre todo e inspirador hacia la nueva generación. Lo que les digo, el 95% de esa marcha llena de, de color, de mensajes, de símbolos culturales, es la más valiosa que puede haber. ¿En el arte qué, qué espectros has visto tú? Bueno, he visto el, el tema de, del graffiti, que el graffiti siempre tiene un mensaje, un poder, un, un símbolo muy fuerte. Entonces he visto ese movimiento el graffiti además el graffiti mural que es una una nueva experiencia plástica increíble que estamos viviendo ahora al pequeño de laqui al tímito que a nadie intimida si recuerda los plumones que tú feliz partía por esos mismos trozos hizo maravilla hoy sigue con la ley que patea mis pinnilos la que me encierra mientras yo pinto tranquilo seguiré dándole brillo exportándole entrequilos seguiré con el graffiti porque a un psicopifo pues que no Personal para mí, eh, el hecho de, de tener ese sentir o esas ganas digamos de decir algo en las calles ha sido desde el principio, ese, esas ganas de, de protestar. No solamente dejar una marca de decir, por acá estuvo un Numag, eh, por acá estuvo digamos, mi crew o mi grupo, eh, sino que siempre he estado ahí. Creo que esas ganas de, de decir de una manera no elegante para algunos y algunas, Siempre ha estado y ha sido una de las esencias, como bien decía, del graffiti. Quizás por estos tiempos se ha, sido, eh, pues se ha visto o se ha sentido más evidente. Creo que el papel de, del arte urbano, del graffiti, eh, ha sido muy importante en estos tiempos tan complejos por lo que estamos atravesando aquí en el país, en donde ha sido la voz de las personas que, que no han sido escuchadas donde ha sido digamos el sentir o el clamor de, de una mayoría que tiene un descontento no solamente en la actualidad sino acumulado durante años y, y no es solamente eh, en lo individual sino el colectivo podemos ver que, que cada vez ocurren más cosas en, en esta sociedad o en este país en este país o en el gobierno y, y el graffiti ha sido la verdad la respuesta ha sido esa manera o esa forma de canalizar algunos eh, esa rabia, otros ese sentir, otros esa impotencia y, y las paredes ha sido el lienzo para transmitir el mensaje. Creo que eh, para mí siempre ha estado ahí ese, esa necesidad de poder decir algo eh, y sin duda en estos últimos tiempos eh, se ha dicho pues como con más fuerza y, y con menos miedo, donde ya Nuestras armas han sido las brochas, los rodillos, los pinceles y la pintura. El graffiti es una alternativa de acción transformadora. Permite espacios de diálogo y encuentro de un nos, invita a repensar los problemas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 Búscala dentro de ti Porque hay miles de corazones que merecen volver a reír